27 de noviembre de 1992, Comisaría de Vallecas, Madrid. Son las 2.40 de la madrugada. Casi ninguna noche es tranquila, pero aquella lo iba a ser mucho menos. Todo ocurrió a raíz de la llamada de Máximo Gutiérrez. Aseguraba que en su domicilio, situado en el número 8 de la calle Luis Marín, estaban pasando cosas extrañas. La insistencia y el temor del denunciante obligó a los agentes a actuar. Minutos después, el inspector Pedro Negri y tres de sus hombres se personaron allí. Un lugar con peculiares antecedentes. En los archivos policiales ya existían varios expedientes que hacían alusión a lo que sucedía en esa vivienda. Así que aquella nueva investigación no fue una sorpresa para la policía. El dossier del caso queda hoy como recuerdo palpable de la realidad de unos hechos que podemos considerar investigados oficialmente. En 1991 el abuelo de la familia había muerto tras una larga enfermedad. Mermado en sus facultades psíquicas, había amenazado de muerte a los miembros de la familia. Estoicamente, estos habían aguantado el dolor de la situación. Sin embargo, por aquellas fechas, Estefanía Gutiérrez, su nieta de 14 años, había empezado a jugar a la ouija. Algo habitual en los jóvenes. Un vaso, el tablero de letras y el intento de comunicar con el más allá. Habitualmente este tipo de prácticas no provocan mayores consecuencias, es un hábito que se pasa con la adolescencia, pero por algo los expertos recomiendan no jugar a tan macabro ritual, por alguna razón a Estefanía aquello le provocó efectos, sufrió varios ataques que parecían epilépticos, tras uno de ellos confesó que cuando jugó a la ouija el vaso le estalló delante de sus narices en mil pedazos. También aseguró que tras sufrir sus crisis recordaba como durante las mismas se encontraba en una suerte de pasillo con humo al final del cual varias personas le llamaban. En una ocasión agentes de policía se desplazaron al lugar y dejaron constancia en su informe de una suerte de ataque que vivía uno de los amigos de la chica. Parecía poseído por el demonio, sugirieron los agentes, pero lo peor estaba por llegar. Tras uno de aquellos ataques, Estefanía entró en coma. La joven falleció poco después. A partir de ese momento, los fenómenos extraños se apoderaron de la vivienda. Golpes, potentes ruidos, objetos que se desplazaban. En una ocasión, una mesa de marzmol se desplazó de un lado a otro del salón sin que nadie la tocara. La gota que conmó el vaso se desbordó en el verano de 1991. Un portarretratos con la imagen de la joven comenzó a arder sin causa aparente Posteriormente cayó al suelo Tras aquello, la familia intentó buscar una solución Día tras día pasaban cosas de lo más inquietante Por la vivienda pasaron personajes de todo tipo Solo querían dinero a cambio de devolver la tranquilidad Aún no habían llegado los investigadores más serios También la prensa se enteró de los hechos Se acabó la paz Cuando aquel 27 de noviembre los cuatro agentes llegaron a la vivienda lo primero que pretendieron fue tranquilizar a la familia. Se sentaron junto a ellos en el salón, sin embargo en un momento de la conversación el poltergeist reapareció. Los agentes de policía describieron así los hechos en su informe oficial, textualmente dice lo siguiente. Z2 y los otros agentes manifestaron cómo observaron que la puerta de un armario se abrió de forma súbita y antinatural. En el recorrido por la casa observaron como un Cristo adherido a una cruz se soltaba violentamente. También pudieron ver como aparecieron tres arañazos súbitamente sobre un póster que se encontraba detrás de la puerta. Es una de las pocas veces que agentes de la policía han sido testigos de un fenómeno de esta naturaleza. Muy pocos expedientes oficiales reflejan casos así, pero solo pudieron dejar constancia de los hechos. Investigadores civiles como Germán de Argumosa, Jiménez Deloso también hicieron sus pesquisas. Gracias a sus consejos a la familia, los fenómenos empezaron a remitir, sin embargo, nunca cesaron por completo. Tampoco se identificó al posible causante inconsciente de los fenómenos. Y es que la joven que los podría haber desencadenado había muerto cuando los fenómenos más intensos tuvieron lugar. Caso sin resolver.